Fronteras del futuro. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Hello, y hello. rápidamente nos vamos en coche, en coche a volador. Bueno, vosotros ¿cómo venís a trabajar? Yo en coche. Yo en tu ¿Y tú? coche. Ah, no, coche? no me voy, no, eh, perdón. Él es el viene el, el, el hombre bala. Ya os ha dicho eh, antes Miguel.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 No, vamos a ver, tienes que desmontar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 el transporte el desplazamiento social. gracias buena semana